Zona 69, ya estás dentro. All my life. Esta es tu zona, 69. zona 69. 69. to say jail Estás entrando en una zona diferente, la música empieza a sonar, el ritmo se apodera de ti, Tú, tú, te dejas llevar, la música se mueve, Zona 69, Zona 69, bienvenido, bienvenido. A todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a la Zona 69, en cabina, en cabina, Raúl Fernández. Bueno, ponte cómodo, relájate porque te esperan 90 minutos cargados de pelotazos, ya estamos todos conectados. A través de la página de Facebook y a través de esa página de 20 donde somos más de 7000 tíos y tías ahí conectados. ¿eh? Únete a nuestra página 20, búscanos Zona en 20 y búscanos Zona69 en Twenty Hoy estarán con nosotros Pastora presentando su álbum Un viaje en Noria. Y te esperan temas como estos. Que venimos muy electrónicos con temas como este de Akon. Esta es la zona y tú ya estás dentro. La zona, la zona, la zona se mueve contigo. Zona 61. La música se mueve. Arrancamos con este tema llamado Brain Hit. Asesora esto, Jody Connor, King Destroyer, T-Strex. Arrancamos en la zona 6-9. Únete a nuestras páginas en Facebook i Twenty. Open skies turn black, bring me down, but they're never gonna bring me down I'm better my life for that, see me how, never gonna see me now Even when I pass the that run, talking like the speed Talking bright like some me, so bright I can hardly see Like, like I'm in a movie scene, This way the smile on my face But behind my back they can run me down, wait How can I break this down, simple, never gonna bring me down arrancado esta semana en zona 69 bueno tengo yo muchas ganas de pincharte algunos de los temas que tengo yo preparados para esta edición temas como el de El Found el de Park road ATM y otros temas como este de Alexis Jordan que llega por aquí mira en un ratito o Marcos Rodríguez y mucho más tenemos temas para dar y tomar ¿eh? sí, sí. One, two, three. Bueno, ya te voy avisando que te puedes unir a nuestras páginas de Twenty eh, y Facebook Si nos acabas de descubrir esta semana te animo a que te unas a nuestras páginas de Twenty y Facebook Ahí estamos conectados, nos puedes buscar eh, por Zona69 con número Zona69 en Facebook y Twenty Si estás en Zona69.net tienes las dos páginas a la derecha, ¿ok? Los iconos de Facebook y Twenty Bueno, te recuerdo que hay dos maneras eh, principales de escucharnos. A través de ahí, a través de esa página web, zona69.net o también los domingos entre las 4 y media y las 6 de la tarde a través de globalhouse.es. Los amigos de Global House a los cuales les pegamos un saludo y este aplauso, por supuesto. Toda esa gente que está ahí conectada, escuchando desde BlackBerry, desde iPhone y desde Globalhouse.es. Todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas en la zona 6.9. Bueno, vamos a pegar un saludito muy rápido a toda esa gente que nos ha agregado en Twenty. Hay mucha gente que se ha unido a nuestros Twenties. Twenty, eh, Raúl Fernández, me puedes buscar. En Twenty buscas Raúl Fernández de León, ¿ok? Y me puedes agregar y me mandas un saludo y yo te contesto en la antena, ¿eh? Por supuesto. Esto sí es interacción, ¿eh? Esto sí es interacción. También, si te unes a nuestra página en Twenty de Zona69, nos puedes dejar tu saludo, tu comentario, y nosotros también lo leemos y te saludamos en antena, por supuesto, ¿eh? También en Facebook, nos puedes eh, agregar en Facebook, facebook.com barra Zona69 Radio Show, ¿ok? Todo junto. Por ejemplo en 20 nos ha agregado Pedro José Fernández de Jaén Antonio Macías de Málaga también Palmira desde Valencia eh, David Campechano desde Burgos Agora eh, desde Granada DJ eh, Belmont Desde Murcia que dice ¡Ey hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Ricky Campos también desde Cárceres Francisco Javier desde Huelva También nos agrega por supuesto También tenemos por aquí más gente Vamos a ver te busco yo por aquí Rubén Hernán De Cádiz, también Jorge Fernández Desde Granada, eh, don Eduardo Morales, desde Almería Salva Navas, desde Jaén Que dice, hey buenas, me encantan Tus canciones, gracias, no sabes que nos puedes pedir no sé, las canciones que te molan Del programa, nos las puedes pedir Para que las volvamos a poner o algún tema Que conozcas a través de nuestros tablones En Facebook, en Twenty Y también en Tablón de Zona 69 en Twenty nos puedes dejar tus peticiones Dedicatorias, lo que quieras También Fransky nos agrega Jorge Espiral desde Córdoba eh, Gabriel desde Asturias eh, Una chica llamada Susan Rubia con ¿Cómo es esto? Desde Castellón Alvarillo eh, Sí, Alvarillo, eh, desde Burgos Y Fan Esther eh, Desde Málaga Y Victoria Tena, por supuesto, todos ellos Un saludo y ya son agregados A nuestros 20 oficiales nos quedamos ahora escuchando este tema que es muy bueno a mí me gusta mucho y tenía ganas de pincharte esta semana juan magán y josepo junto a Victor magán esto se llama big Ben. por supuesto tiene la vocal se me había olvidado decírtelo de una chica llamada lisa rose escucha esto porque te va a gustar mucho sube sube el volumen de la zona Desde las 16.30 en Global House. Descárgate las aplicaciones y escúchalos en tu BlackBerry y iPhone. estamos con Pastora, que hoy presentan su cuarto álbum aquí en la zona su cuarto álbum de estudio, se llama Un viaje en Noria, y hoy estamos con Caim, Kaim bienvenido Hola, ¿qué tal? Hola Kaim. bueno Un viaje en Noria, estáis presentando este disco, el cuarto disco de Pastora ¿Por qué? ¿Por qué se llama así, Un viaje en Noria? Pues Un viaje en Noria viene a ser un poco porque hemos estado un tiempo componiendo haciendo otras cosas, descansando bueno, cada uno en su rollo, y y al hacer el disco vimos que había pues eso, ¿no? Como mucha disciplina diferente, muchos, muchos estilos y, y fuimos conformando el disco y un viaje en Noria viene a representar las etapas por las que hemos pasado, ¿no? Y por así decirlo, pues se puede decir que en la Noria pues arriba está, por ejemplo, el Feel de Magic y en la, en la otra punta el, el Noria Fóbica, por ejemplo, ¿no? Que serían como un poco antagónicas o así. Y bueno, es eso, un poco la metáfora de, de, de la vida que da vueltas y, y, y todo vuelve a su punto. Bueno, Phil de Magic, que el, fue el primer single del, del disco Tiene un beat así como sí. muy, muy pistero, muy para pista de baile Muy para los DJs, muy de, con sonidos actuales ¿Por qué elegisteis este tema como primer single? Porque son los sonidos actuales que pegan hoy? O, ¿O fue porque quisisteis que este fuera el primer single? Bueno, eh, yo por ejemplo, pues casi que pensaba que podía confundir un poco Y, y, y, y que quizá mejor sacar este en verano, pero... Pero había muchas ganas de, de volver a, a, y salir con, con energía, y Dolo tenía muchas ganas de bailar, la discográfica tenía ganas de, de, de, de hacer algo diferente, y al final se eligió primero este single. También yo a mí me gustaba un pedazo de tierra, pero un pedazo de tierra también tenemos el proyecto que fuimos a Nicaragua y tal, entonces va como paradero, y mira, al final se escogió este. Cuando dejar atrás, quiere decir... Bueno, si este disco se puede caracterizar por algo, es por su variedad. Nos encontramos temas como Feel de Magic o Fruta Madura, que son más enérgicos, y otros temas como eh, Países Exóticos, que es más relajado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van a ser los directos de un viaje en Noria? Los oh, directos siempre tendemos a buscar el máximo de energía, entonces eh, suelen ser siempre con los temas más enérgicos, que tengan mucha garra, que se puedan distorsionar un poco y, y bueno, los directos vamos con teclista, batería, bajista, el Pauet haciendo imagen, la Dolo, yo la guitarra y el ángel con las bases, o sea que son, son, son bastante potentes y ya te digo, del, del, del nuevo disco las tocamos casi todas excepto eso. lo que pasa es que reservamos algunas para cuando estamos en teatro como Dolce Sommies o... Pero bueno, lo... son acaban muy arriba los conciertos, son bastante energéticos. Mm. Yo acabo muy cansado. ¿Cuál es mi generación? Hay un tema en el, en el disco que se llama Mi Generación, es uno de mis favoritos. Sí. Háblame de este tema. Pues mira, es un tema curioso porque... Eh, en su inicio se compuso encima de una canción así de guitarra muy acústica y muy, un tema como muy tranquilo, pero la letra habla de la generación y no sé, al final hicimos esta versión así como un poco electro, un poco un poco más moderna y bueno es una canción que sobre, habla de, de las virtudes y los defectos de, la, de nuestra generación y Y eso, eh, se ha pasado de formato acústico a, a la que está en el disco. Compártelo con tus amigos. Zona 6.9 Bueno, seguimos con Pastora, que nos están presentando Este cuarto álbum de estudio Se llama Un viaje en Noria Bueno, eh, ¿de dónde surgen las canciones de, de Pastora, las letras? Pues yo le voy pasando música a Lolo Y ella Improvisa encima de las músicas Se pone a cantar y, y dice que Según ella ya, un poco lo que Le sugiere la música, ya le salen Las letras según, Ella siempre dice que no se pone a escribir sino que empieza a cantar y, y le sale, le sale lo que le sale y luego sí que hace se retoca, se mira, se estructura y todas estas cosas. Pero sale un poco así de las, de las bases que le paso, a veces son canciones muy complejas, otras veces son cosas más paisajísticas, pero bueno. Con eso luego luego viene a casa y seguimos trabajando y lo acabamos de, de componer. Bueno, este disco lo grabasteis no en un estudio, sino en, en un hotel. En un hotel, sí. sí. Cuéntame esto. Sí, esto ya, ya es la segunda vez con Brian, el, el coproductor. Eh, decidimos que en el estudio, que siempre hay, hay como mucha presión en el tiempo y el horario y que las horas valen mucho dinero y tal, entonces todo lo que sea necesario grabar en, en cabina, sería una batería, guitarras distorsionadas con amplificador... Eh, piano acústico lo, lo fuimos a grabar a un estudio pero digo la, por ejemplo las voces o las guitarras limpias o los bajos o algunas percusiones es, eh, se puede grabar en un estudio y de hecho grabar voces ahí en, en un hotel en un hotel porque no teníamos una casa más cómoda por así decirlo no eh, eh, se escogió un hotel Y, y, y al grabar las voces sin la cabina, sin los cristales, estos que separan al técnico de tal, pues también es incluso más agradable y más cómodo, entonces escogimos eso, ¿no?, hacer la, también la preproducción, la edición, eh, Que si gastas muchas horas editando, si las haces en un estudio no estás aprovechando toda la maquinaria que hay, o sea que bueno, y hacemos eso, ¿no?, grabamos ciertas cosas en el hotel y otras en el estudio. Bueno, quién es quién es el responsable de la carátula del disco? Eh, Pauet. Teníamos el disco, el nombre de disco Noria Fóbica. Pues que luego la palabra fóbica, pues empezaron a decir que quizá era demasiado fuerte y tal, y, y acabamos con un viaje en noria. Y, y de ahí viene la noria esta con los pedales. Uh -huh. Que es lo que le da fobia a Noria, por así decirlo, ¿no? ¿Te imaginas a alguien que se pone a pedalear y tú estás dentro de la Noria? Pues ese era el concepto, ¿no? Y a partir de ahí también pues el viaje, salió la furgoneta y luego de un viaje en Noria lo pusimos en siglas y Uben que sugirió todo lo del OVNI y bueno, ahí to ahí todo el mundo que también están preparando unas, unas, unas aplicaciones Bueno, hay un proyecto que aún está, que está gestando mm. Que explicará un poco también todo lo de la portada y mm. Estaremos pendientes, estaremos pendientes Bueno, ah. eh, tenemos eh, siempre hacemos una cosa aquí en, en la zona Y es que cada artista que pasa por el programa Deja una pregunta que va a ir a parar al siguiente artista Que pasa por aquí El anterior en pasar por aquí Fueron los Walden 1 No sé si los conoces Y dejaron una pregunta para ti Mira, te lo voy a poner A ver, eh, Pues eh, para el siguiente artista Siguiente entrevistado eh, uh -huh. ¿Cuál ha sido el momento más bonito de tu carrera musical? Mm, vale <risa> eh, Es complicado eh. Momentos bonitos en mi carrera musical Hay muchos Pues cuando... Para mí uno de los momentos más bonitos Es cuando... Ves que sale el disco ya editado y puedes ir al Fnac a comprarlo, ¿no? Que aunque aunque sepas que te van a dar a ti unos cuantos, vas y te lo compras, ¿no? Sí. Y cuando pasó esto con el primer disco, fue un momento bonito, luego hago conciertos, cuando, cuando vas a un concierto y, y hay 5.000 personas o 7.000, o sea, nos ha pasado alguna vez porque hemos tocado en sitios importantes, pues también es muy muy bonito. ¿Qué música escuchan los miembros de Pastora? Uy, pues mira... Paué escucha la música de los videojuegos, <risa> sobre todo... Y Dolo sí que es mucho más variopinta... Dolo escucha desde, desde Martirio a lo más moderno que puedes encontrar... O Golfrap, o bueno, que siempre dice muchos nombres... Y yo, y yo pues Me gustan mucho como clásicos así Jimmy Hendrix, Le Teppelin Massive Attack y, y me gusta ir Escuchando propuestas nuevas Así que a, a, lo que sí que me pasa Es que a veces pues, por ejemplo con Nora Jones Lo escuché mucho A Jack Johnson lo pongo así, los cantautores a veces me enganchan un poco. Bueno, eh, una pregunta más, que es eh, una pregunta clásica que hacemos aquí en el programa, es eh, ¿qué significado tiene para vosotros Internet, el 2.0? Hombre, mmm, yo creo que Internet ha revolucionado todo, básicamente. O sea, y yo creo que para bien, porque o sea, siempre hay... Hay que adaptarse y tal, ¿no? pero, pero creo que ya no, no tenemos a la sociedad basada, o por lo menos va que allí. No, no están todos enchufados a un canal de tele y lo que se les da es lo que tienen, sino que la gente puede, pues a mí me apetece cualquier otra cosa. Pues en Internet es un, un, una puerta abierta a, a todo, a negocios, a entretenimiento. Yo creo que, vaya, que significa mucho. Bueno pues Caim, ha sido todo un placer tenerte por aquí, por la zona y a los pastora. Os deseamos mucha suerte con este disco, un viaje en Noria y con la gira, por supuesto que va a estar por todo nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, hasta la próxima, nos vemos muy pronto. Un abrazo. La zona 69. 69. Up. because Ooh, I want you now want you now, now, now Feels like I'm off the ground Off the ground, ground, ground Till I find you I'm never coming down, down, down Until you mind I'll be Dreaming of you Even with so much to lose Being without you just won't do And since this world is so confused You should know that You, heading straight to you Till I'm faithful.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 for you I know you're restless searching for me Atrévete, entra en Zona 69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 Time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Ooh. Everybody, just have a good time. Yeah. Party market's in the house. Down. Yeah, I'm running through these halls like Drano, I got that devilish flow, rock and roll, no halo, we party rock, right? yeah, that's the clue that I'm repping on the rise right to the top, no letting our Zeppelin, hey, party rock is in the house tonight, Woo. everybody just clap a little time, yeah. and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, baby, baby Don't make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Up fast and be the first girl to make me. Throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up, hook up, the rest around. We just want to see you shaking it down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to